que forma parte de, de un conjunto de ideas eh, de por qué he aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación le dije que sí diría que no ha habido ningún tipo de duda Buenos días una nueva edición de Una Buena acá por eh, radio nauta en el Olga Vázquez 60, 10 y 11 eh, este miércoles con un humedal extremo Muchísima humedad, sí, no no está fresco, el invierno no todavía no ha llegado, ni en el calendario ni tampoco en el clima. Así que tenemos una mañana linda para salir, pero con algo finito, pero para la lluvia seguramente, no porque está está el cielo así con muy, muy cargado, digamos. ¿Estará cargado por el anuncio de, de los cierres de listas o de, de los cierres de alianzas? muchísimas novedades últimas horas antes del cierre de el anuncio de las alianzas que pueden hacer las fuerzas electorales que, que van a competir en octubre y, y bueno sí claro muchísimas novedades con la incorporación ahora sí definitiva de eh, la lista oficialista no del binomio oficialista con el que, sobre el que tanto se especuló porque estuvieron se estuvieron midiendo candidatos a, a vice de, del presidente de del actual presidente, eh, se estuvieron se estuvo midiendo a Karolina Stanley, se estuvo midiendo a Patricia Burrich y finalmente eh, se estuvo viendo si había algún posible dentro del cr presidenciable o, o vicepresidenciable eh, y bueno, finalmente por ninguno de esos lados se se fue al, al peronismo más rancio, ¿se podría decir de esa forma? Completamente, Di dicen o se dice en la interna, digamos, de cambiemos que perdió en este caso el consejo de Durán Barba y de los los dirigentes del Pro Más Puros, como Marcos Peña, que seguían sosteniendo que había que eh, conformar la fórmula con alguien digamos muy muy cercano a la, a la, a la gestión de Cambiemos. Sin embargo, eh, las especulaciones es que el propio Mauricio Macri y, por supuesto, como todo lo que hace Cambiemos, encuestas mediante, Eh, se acercó hacia esto que llaman el peronismo racional. no Lo vimos hace unas semanas en una foto eh, con el gobernador de Salta, con Juan Manuel Urtubey. Y bueno, aparentemente esa, esa propuesta que se, se confirmó que había llevado aquel, en aquel momento Macri a Salta para que fuera su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, no cerró y fueron por la opción B, de Miguel Ángel Pichetto, no un hombre que está hace 25 años en la Cámara de, de Senadores y de Diputados en el Congreso de la Nación, que conoce muchísimo esos pasillos y que como vos decís, digamos, es de la extrema derecha del peronismo, lo hemos escuchado con... Eh, digamos con declaraciones sobre la migración que es lo que pensaba sobre cerrar las fronteras para que no llegaran los eh, los ciudadanos de los países limítrofes lo hemos escuchado en términos eh, muy reaccionarios también sobre la cuestión de la seguridad y un poco es eso lo que lo que me parece que viene a aportar a al menos retóricamente digamos a la, la fórmula de, de cambiemos que va a competir en octubre y también con lo escuchado esta mañana en una entrevista en radio mitre también con algunas eh, digamos cuestiones de suavizar un poquitito si se quiere algunas de las de, de los términos más duros en los que viene hablando el presidente macri por ejemplo habló del mercosur muy al pasar lo dice y yo creo que es una cuestión eh, meramente discursiva pero habló del, del mercosur y también habló Eh, hace un ratito nada más Sobre eh, la posibilidad de sentarse A negociar fechas con el FMI Aunque aclaró que bueno había que Por supuesto honrar el compromiso Y que esta senda Que había que volver a las fuentes A, a las relaciones diplomáticas históricas Con Estados Unidos Lo, lo, lo afirma digamos sin sin ningún doblez en el discurso Pero me parece que viene a representar En lo discursivo Algunas cuestiones que no, no, no lograba ablandar El presidente Macri en sus declaraciones digamos a todo lo contrario las actitudes confirman que este rumbo que se ha llevado adelante en estos cuatro años de Cambiemos si lleg si llegar a ganar eventualmente se va a profundizar y se va a acelerar más. Sí, justamente eh, este este vuelco o este giro hacia hacia lo que es el, el peronismo autoyamado eh, racional eh, también busca federalizar la fórmula Pichetto eh, es eh, el armador político de, de la o quien comanda la, la provincia de Río Negro. Eh, y, bueno, y también como como patagónico, ayer eh, tras el anuncio de, de acompañar en la fórmula a Macri, estuvo hablando de, explota, de explotar, continuar explotando Vaca Muerta, un, uh -huh. un hombre muy prominero. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, si pensábamos que el que cambiemos no se podía volcar más a la derecha eh, nos está, equivocamos está confirmado está confirmado y bueno y muchas repercusiones al interior de la de, de, del gobierno y también eh, en las en las demás fuerzas electorales en principio quienes se creía que habían quedado muy desorientados porque el ¿qué pasó con la UCR? Nos preguntábamos todos cuando conocimos el anuncio de la fórmula porque hace semanas que la Unión Cívica Radical y sus principales dirigentes vienen bregando por la posibilidad de integrar la fórmula como candidato a vicepresidente y la verdad que quedan bastante desdibujados en esta escena Y si pensábamos que el radicalismo no se podía arrastrar aún más, sí. allá nos demostró que se puede un poquito que se más puede porque sí. sus dirigentes se, ap se apuraron a decir, bueno, cualquier ampliación, digamos, de la fórmula expositiva, nosotros vamos a exigir y lo que se dice informalmente es que las reuniones o digamos las gestiones del radicalismo como para tener alguna posición de poder medianamente relevante en, el, en un eventual próximo gobierno apuntan ahora a conducir eh, digamos el bloque eh, oficialista en las cámaras de diputados no es cierto y que ese sería el, el pedido que cornejo el presidente de la unión Cívica radical le haría eh, llegar Eh, en reuniones informales a los, los principales dirigentes de, del PRO. Pero pero bueno, sí, ha quedado muy desdibujado. Lilita Carrió también salió, bueno, prontamente con una de esas escenografías a las que nos tiene acostumbrados, puso un, un bebecito ahí. El, la, la República Argentina. La el, Republiquita. El, claro, la Republiquita. El muñeco con el que hizo campaña, creo que cuando estaba con, con Pino Solanas... Eh, que, que sacaba fotos a la republica eh, su muñeca eh, y bueno hoy hoy publicó una foto nuevamente de su muñeca La lalotó de, del baúl de, de cosas locas que tiene carrió eh, diciendo de que bueno que esta fórmula iba que la republica iba a ganar en el que en la octubre. iba que la i, que en los próximos 50 años estaba asegurada la, la sobrevida de la republica y que la iba a ver crecer eh, y envejecer con salud Bueno, en, en esos términos más o menos se expresó Carrió, que también recordemos todos, todos habían hablado pestes, digamos, del justicialismo, del PJ, eh, en todas su, en todas sus versiones, digamos, de las múltiples verso, versiones del PJ, habían hablado pestes, el, pro, el propio Fernando Iglesias, que salió a decir que bueno, que, que era positiva la, la, también la, la ampliación de la fórmula, etc. Eh, es gracioso también los medios de comunicación, ¿no? Como ahora salen de alguna manera los medios hegemónicos a justificar y hablar del pragmatismo necesario para ganar Cuando hace solamente algunas semanas, cuando se anunció la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, lo que se achacaba durante horas y horas de tapes, eh, digamos, viejos, era la cuestión de las diferencias que existían en la fórmula y las eh, las expresiones que había tenido Alberto Fernández hacia Cristina y hacia el kirchnerismo. Sí, justamente, y ayer carrió en... en... En este en este marco de, de anuncio de Pichetto, salía a decir que bueno que en realidad eh, estaba bien la fórmula porque él nunca había sido un golpista eh, que tuvo un comportamiento responsable durante el gobierno eh, de la alianza y que agrega gobernabilidad al presidente y conoce el senado eh, así que bueno tratando de desmarcarse con con estas con Eh, previas declaraciones inclusive el propio, propio pichetto eh, meses atrás había dicho había hablado mal de macri eh, no había tenido comentarios muy halagadores en torno a su gestión y bueno ayer eh, dio marcha atrás y dijo bueno no es el que gobierna eh, celebro este acercamiento vamos a ver lo, lo que pase en, en, la, en hasta el cierre de de listas el 22 de, de junio eh, y cómo queda conformada también eh, la lista, más allá del anuncio de la fórmula, la lista cambiemos, vamos a ver cómo queda eh, conformada de acá al 22. Bueno, y como vos decías... ...quedan unas horas todavía... ...quedan unas horas y algunas listas todavía... ...por definirse, por ejemplo... No está todavía el anuncio oficializado de lo que ya se descuenta que será el acuerdo entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria digamos en esta llamada unificación del, del Partido Justicialista que ahora tiene a Pichetto de la vereda de enfrente digamos pero que todavía se resta que en estas horas se haga oficial el, el, el, el acuerdo entre el macismo y el, el kirchnerismo eh, con los detalles finos de, del acuerdo que se que se habla bueno de de que eh, Sergio massa ocuparía el primer lugar del, en la lista de diputados nacionales de esa boleta unificada del kirchnerismo. muchos sectores del PJ digamos más más tradicional de la estructura tradicional del PJ sumados ahora a la del frente renovador sí justamente se estuvo especulando mucho en términos de para dónde iba a jugar justamente masa porque eh, a pesar de, de, de que pareciera ser de que bueno que finalmente se va a dar este acuerdo con, con el sector más, eh, bueno, del PJ, Unión Ciudadana, eh, la realidad es que hasta último momento también estuvo coqueteando un poco con con la gobernadora Vidal, se habló mucho de, de, del café que que iban a, a compartir, eh, pero bueno, pareciera ser que finalmente masa decidió acercarse a, a, al, al partido justicialista. Sí, se supone que en estas horas que quedan, recordemos hasta las... 12 de la noche del día de hoy se pueden todavía anunciar las alianzas, así que se supone que durante el transcurso del día se va se va a estar oficializando esta esta este acuerdo con los detalles, el revoque fino, digamos, de lo que van a ser los los puestos, los cargos Y, y lo que va a ser el acuerdo al interior de la provincia de Buenos Aires, no que es lo digamos la, la, la madre de todas las batallas, y que se supone que con un peronismo unificado puede llegar a darle pelea a María Eugenia Vidal, que tiene una intención de voto y una imagen todavía mucho más positiva que Mauricio Macri. Sí, justamente el anuncio de, de la fórmula Kicillof-Magario va en este sentido, Magario... Eh, es la intendenta del distrito electoral más importante de la provincia de Buenos Aires el que más cuenta con gente, que es el partido de La Matanza y esta alianza busca eso, busca eh, se sabe que incluso en la contienda provincial eh, la pelea es aún más dura eh, que a nivel eh, a nivel general, porque bueno, justamente inclusive los, los empresarios ligados al gobierno estaban planteando bajar a Macri de la fórmula presidencial y que sea Vidal la candidata a presidente, eh, aunque finalmente se mantuvo a Macri como como, pre, como candidato a presidente, eh, la realidad es que se sabe que Vidal eh, puede desmarcarse del gobierno inclusive en, en una posible, o sea, en una hablando de posibles colectoras que lleven a Vidal eh, dentro de, de, de las de las listas, eh, justamente bueno, saben que, que es su, su Eh, Caballito Batalla Vidal, que la provincia Incluso es aún más reñida Sí, y bueno Y a todo esto que ha sucedido no Con el peronismo federal <risa> Hay tantos peronismos que ya no sabemos de Porque cómo hablar tenés, de cada uno. Claro, que, que ha sobrevivido. Quedan en pie, digamos, ya a esta altura solamente Urtubey, el gobernador de el gobernador de Salta, y Schiaretti, que hasta hace una semana era una figura relevante en el tablero electoral nacional y todos se disputaban, eh, digamos... La foto con Schiaretti. La foto con Schiaretti. Y en este momento ha quedado relegado a su provincia. Bueno, él mismo lo dijo, que todavía debería tenía que seguir gestionando ...gestionando la provincia y que para eso estaba... ...pero lo cierto es que... ...el peronismo federal se dinamitó con quedó, muy golpeado, quedó muy golpeado, por supuesto, con la salida de Massa eh, para un acuerdo con eh, Unidad Ciudadana y el y el PJ y ahora con la salida de Pichetto. La salida de otra de sus espadas, ¿no? Que era Miguel Ángel Pichetto, así que la incógnita es todavía qué está haciendo Juan Manuel Urtubey, se dice que está todavía negociando hasta último momento con Roberto Lavagna que también falta digamos eh, oficializar su fórmula y que está presionando, aparentemente La Habana le habría ofrecido la vicepresidencia, lo cual Urtubey se mantiene como candidato a presidente por ahora, no se ha bajado, pero lo cierto es que ese espacio eh, se dinamitó por completo y hay que ver hacia dónde, Eh, migran ahora a sus principales dirigentes no es cierto eh, es difícil que se presente como fuerza como fuerza autónoma aunque todavía hurtugu lo sostiene y veremos todavía qué es lo que pasa con roberto lavaña se habla del científico facundo manes como suena como candidato a vicepresidente de, de laia que insiste discursivamente en esto de superar la grieta y la tercera posición es lo que quiere, digamos, apropiarse de ese espacio que en algún momento ocupó Sergio Massa, bueno, ahora Roberto Lavagna quiere quiere erigirse como el candidato de la pacificación, de la unificación de, de la Argentina, así que es, es complicado y bueno, Y todavía tenemos por supuesto las novedades en el FIT, en el Frente de Izquierda, no que también ha anunciado, aunque el oficial, lo va a oficializar durante la tarde de hoy, pero sí ha anunciado que se amplían las fuerzas que integran el frente de izquierda y para disputar en una, en una elección que seguramente será muy polarizada y que, que la va a tener digamos que remar muchísimo sí justamente eh, el, el sector de la izquierda eh, puede ser de que digo ante una ante un eh, sea o uno de los sectores más golpeados en el uh -huh. sentido de que ante una posible un nueva victoria de, de la alianza cambiemos algunos eh, votantes eh, entiendan que bueno que justamente hay que, que eh, apostar por por una fórmula eh, el que tenga posibilidad uh -huh. de, de, de desbancar al actual gobierno, eh, la realidad es que sabemos que en cierta forma la izquierda la, la presentación es en cierta forma más testimonial que otra cosa, sobre todo la eh, los candidatos a presidente y vicepresidente eh sí apuestan por por me, poder meter diputados Eh, en las cámaras y que bueno justamente también muchas de sus figuras más fuertes quedan en en esos eh, en esos puestos, uh -huh. digo, a Miriam Bregman nunca la, la, la anunciaron para una, que es quizás el cuadro más fuerte que tiene uh -huh. hoy por hoy el, la izquierda pero nunca se anunció en una fórmula presidencial, sino siempre eh, en, en primer término de, de diputados o de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires eh, justamente para que que pueda ingresar, o sea, que, que esos cargos efectivos que saben que, bueno, que finalmente pueden acceder, eh, quedan sus sus puestos más o sus cuadros más fuertes. Sí, Nicolás del Caño, candidato a presidente, Romina del Pla, candidata a vicepresidenta y lo que se anunció es un acuerdo más amplio con algunas fuerzas de izquierda, como el MST, que se va a incorporar. Eh, quedaría fuera de ese armado todavía el nuevo más eh, una de las uno de los últimos partidos de izquierda digamos del, del trotskismo que quedaría por fuera de ese armado pero se amplía en esta eh, en esta tendencia digamos de las fuerzas políticas a agruparse lo más posible como para disputar como vos decías algunos cargos posibles en el caso de la del frente de izquierda llegar a, a alcanzar mayores eh, más cantidad de, de, de diputados y algún senador quizás eh, para, para seguir estando presente las discusiones que plantea la agenda de la izquierda sobre todo a nivel parlamentario no es cierto que es fundamental eh, algunas de las de los temas que, que, que digamos que ingresan en agenda o que logran eh, que, se, que se debatan y que se discutan en, en, el, en el ámbito parlamentario así que veremos quedan unas sola horas Todavía puede haber algún movimiento pero más o menos el tablero electoral ha quedado ya bastante definido de caras a lo que van a ser las primarias eh, en agosto y las elecciones eh, nacionales en octubre que viene. Parece un capítulo de Game of Thrones, no la vi, pero por lo que me contaron pareciera ser que que, que bueno que se está negociando hasta el final eh, para dónde juega cada uno. Algunos eh, ya desde hace mucho tiempo diciendo bueno en qué lugar están, pero otros coqueteando de un lado a otro y, de, y tipo delfín viendo para dónde, para dónde juegan. ¿Para dónde caen? Bueno, 9 y eh, 8 y 35, perdón, ya me estaba <risa> adelantando una hora. 8 y 35, programa número 38 de esta segunda temporada de Una Buena. Tamara Camparo en la conducción de esta nave nodriza atrás del vidrio. Así que bueno, seguimos en Una Buena entonces. Seguimos en Una Buena y si te parece vamos a escuchar un tema musical. Martina Gadea, Miedo. <música> Tengo miedo de quererte, miedo de tenerte, miedo de que cegaste Miedo de sentirte, miedo de amarte y desperdarte Tengo miedo de verte Entra de tu jaula en gato sabe que me devores león Con tu barras primero y luego tus dientes que no veo Pero imagina tus rugidos escondidos, amenazantes presentes Tengo miedo de mirar al espejo y de encontrarme una leona Miedo de sentir de poder, de esa fuerza brava que asomo Tengo miedo de que esto dure también De que esto dure para siempre Tengo miedo de quererte, miedo de tenerte Miedo de que seaste, miedo de sentirte Miedo de amarte y de perderte Tengo miedo de verte de Entrar de tu jaula a gato Sabes que me devores león Con tus barras primero Tengo miedo de mirar al espejo y de encontrarme una leona Miedo de sentir de ese poder, de esa fuerza en som Tengo mi de que esto dure también de que esto dure para siempre Para siempre. Me impresiona. Le, le digo, el CONICET paga este tipo de cosas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3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 hace 16 grados y si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo al 45 cinco al 22 uno seis o al correo electrónico radio noticias en una buena Títulos, jornada de paro y movilización de estatales, judiciales y médicos. A través de un comunicado, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, SICOP, resolvió realizar un nuevo paro por 48 horas durante los días miércoles 12 y jueves 13 de junio para exigirle a la gobernadora María Eugenia Vidal la apertura de la negociación de las paritarias 2019. A su vez, en una medida conjunta, AT-SICOP y la Asociación Judicial Bonaerense marcharán hoy rumbo a carter, a la cartera económica bonaerense a las 10 para exigir la reapertura paritaria. Luego, ATE movilizará rumbo a la Dirección General de Cultura y Educación. Allí se movilizará para repudiar a la política de Gabriel Sánchez y la gobernadora Vidal sobre los trabajadores del sector y sobre los alumnos por las falencias en infraestructura y por los descuentos. Inauguran un laboratorio para mejorar la eficiencia de las energías renovables. El equipamiento consiste en un gran recipiente de acero inoxidable conectado a un sistema de bombas de vacío que extrae el aire y moléculas más pequeñas de su interior. Esto permite preparar superficies electrocatalizadoras en condiciones de alta limpieza. Instalado en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, será el tercero que existe en nuestro país a partir de un intercambio con el Instituto Max Planck de Investigaciones del Estado Sólido de Stuttgart, Alemania. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, participará de la inauguración el jueves. El laboratorio está enfocado en la preparación y caracterización de nanoelectrocatalizadores de utilidad para desarrollos en materia de energías renovables. Caso Lucas Lin. Imputaron por homicidio culposo a las autoridades del Colegio Lincoln. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción 15 de La Plata, Cecilia Corfield, decidió imputar por homicidio culposo al director de la colonia, Osvaldo Ramos, la accionista y asesora organizacional de la colonia, Roxana Costa, la representante legal Mónica Cauterucho y el dueño de la escuela, Rubén Gerardo Monreal por Lucas Linn, el niño que murió ahogado el 5 de febrero en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata. Los imputados serán indagados el 14, 18 y 19 de junio. Además, la fiscal investiga la actuación de tres funcionarios municipales por la habilitación del natatorio a pesar de las irregularidades. La figura de homicidio culposo resulta excarcelable, por lo que los abogados de la familia Linn apuntan a que las imputaciones giren a homicidio simple por dolo eventual, ...que sí contempla penas de prisión efectiva. Reabrieron la bajada de la autopista en Villa Elisa. La bajada de Villa Elisa de la autopista La Plata-Buenos Aires... ...fue reabierta al tránsito ayer a la mañana... ...ya que concluyeron con las tareas de repavimentamiento... ...iniciadas la semana pasada... ...que obligaron a que permaneciera cerrada... ...desde el jueves hasta el lunes... Los trabajos que se realizaron entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de La Plata iban a continuar ayer, sin embargo lograron finalizar un día antes, por lo que el tránsito fue normal para los que ingresaban a la localidad platense a través de la autovía. Païlla notificó a Carrió, Zubik y Oliveto que fueron querelladas y las invitó a declarar. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, confirmó que Elisa Carrió y otras dos dirigentes de la coalición cívica, Paula Oliveto y Mariana Zubik, fueron querelladas en el marco de la causa por extorsión y espionaje ilegal que lleva adelante con el falso abogado Marcelo Dalecio. En una resolución emitida ayer, el juez los invitó a presentarse espontáneamente para declarar o presentar las pruebas que consideren pertinentes. El magistrado también incluyó a su par de Capital Federal, Claudio Bonadio. De esta manera, el juez les notificó del derecho que les corresponde a los querellados, aunque no los citó formalmente a declaración indagatoria. Se trata de un paso previo para ejercer el derecho a defensa. Rechazan designación de funcionaria de seguridad municipal en Monte. Las familias de la masacre de Monte y la Comisión Provincial por la Memoria expresaron su rechazo a la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio, cargo que implica el control de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Contignola... Fue agente de la policía bonaerense, es familiar de uno de los agentes detenidos por la persecución mortal y como abogada penalista defendió a policías involucrados en otros delitos. Su designación es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre. La justicia ratificó el pedido de reincorporación de una delegada de Enciam. La sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia del Juzgado Nacional Laboral número 41 que ordena reincorporar a Alejandro Bercelino y los trabajadores exigen que la empresa deje de dilatar la situación y cumpla la resolución. A la vez que denuncian que el grupo Newman sigue contratando personal. En la actualidad, SIAMP funciona con 60 operarios tras la ola de despidos que tuvo su última tanda en octubre, cuando fueron sesanteados 20 de ellos. En noviembre pasado, para reclamar por su reincorporación, permanecieron en una acampe en la puerta de la empresa, pero fueron desalojados por la policía. de Botsuana despenalizó la homosexualidad. El Tribunal Superior de Botsuana ha anulado secciones de la ley que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo y dijo que las disposiciones violaban la constitución que garantiza la igualdad, la libertad y la dignidad. El caso fue presentado por un estudiante universitario de 24 años solo identificado con las siglas LM por razones de seguridad, apoyado por grupos locales y regionales en defensa de los derechos homosexuales. Como nación, es necesario respetar nuestra diversidad y pluralidad, dijo Michael leburu presidente del panel de tres jueces, en el fallo. Botsuana se une a Sudáfrica y Angola para poner fin a la discriminación legal contra la homosexualidad. Las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en 36 países africanos. Vamos a escuchar un tema musical, Mon Laferte, ¿a dónde se fue? Nauta FM 106 3 Revista La Pulseada de Mayo Nuevos Deliveries Economía de plataforma sin seguro Ni estabilidad laboral El CONICET y la ciencia hipotecada Una cobertura especial desde Lima Sobre la tarea de un movimiento Que repiensa la necesidad de trabajo De niños y adolescentes Y más encárgala en kioscos de diarios, suscríbete al 0 2 4 5 25 16 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía teatro clown entrenamiento e investigación en danza teatro fotografía básica audiovisual dibujo e historietas danza butoh piano eco diseño laboratorio de canto y entrenamiento vocal centro social y cultural Olga Vásquez 60 entre 10 y 11 Desde el Centro Social y Cultural Olga vázquez Transmite Radio Nauta FM 106 3 Radio Nauta.com.ar Quiero decirles que sé su esfuerzo Necesitas una buena Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Centro Cultural y Social Valga Vázquez 6011, ¿a dónde pueden acercarse eh, a visitarnos eh, y compartir un rato de, del aire acá en Una Buena? Y bueno, ahora vamos con estamos en comunicación con Natalio Navarrete del Sindicato Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén por la situación que están enfrentando tres empresas recuperadas eh, ante las amenazas por parte de Camusi de, de cortarles eh, cortarles el gas. Hola Natalio, ¿no, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, eh, bueno, queríamos que nos cuentes un poquito más sobre sobre la situación que están enfrentando desde eh, estas tres empresas. Sí, hoy la situación, eh, se le suma un problema más, más allá de la, pues tenemos situaciones de, de, de económicas, ¿no?, con el tema del gas y, y la luz y, y obviamente la baja de las ventas, eso complica un poco la gestión, bastante, y se le suma... Eh, a esto, que también tenemos la situación de Cerámica Neuquén, que tiene eh, pedido de remate, los compañeros están con una situación también este, afrontando eso. Y Cerámica Estefani, que está sin terminar todavía el trámite expropiatorio que los compañeros ya <coughs> tienen varios años iniciado el trámite. A esto, como decías vos, se le suma una situación del gas, que es una es una cautelar, es una, una orden que sería un, como un juicio rápido, ¿no? Donde esto lo, lo promueve Camusi. Camusi Gas del Sur este le pide directamente a la a la justicia, esto está tramitando un juzgado de Buenos Aires, le pide a la justicia que le habilite eh, la policía para poder ingresar a la fábrica y cortar el gas. Esto lo dice así expresamente eh, y es para las tres gestiones obreras, no solamente para Salón, sino es para las tres gestiones obreras que que haya la provincia de Neuquén. Natalio, eh, o, obrero de Sanón, ¿no es cierto? Sí. Y contanos un poco cómo, cómo es la situación previa a esta a esta última acción, digamos que, por lo que entiendo, todavía no tiene una resolución por parte de la Justicia Federal, no ha decidido si accede al pedido de la empresa, pero cómo era la situación previa con, con bueno, sí, como vos comentabas, con la baja de las, de las ventas y, y la, el aumento estrafalario de, de los servicios. Sí, nosotros, nosotros tenemos, obviamente, en estos 18 años de de gestión obrera hemos pasado por, por distintas etapas o políticas económicas del país de una principal que fue la del 2001 no este, y de ahí para adelante bueno la crisis del 2008 to todas las devaluaciones que hubieron tanto en el gobierno anterior este como en este las, las, las tenemos que afrontar y en el medio eh, ya de por sí las altas tarifas que habían eh, nosotros teníamos un proveedor de gas que era el último fue ipf y que esto lo habíamos hablado con YPF, era nuestro proveedor de gas, uh -huh. este a un valor dólar. Y luego de eso, bueno, YPF dejó de ser nuestro proveedor. Y esto se transfiere a que cuando vos no tenés proveedor tenés que usar gas de última instancia, que le llaman. Que, que te siguen inyectando gas, pero eso es ya de, de, no de una productora, sino de, de un gas que tienen. Y eso te lo cobran a otro valor, triple o cuádruple. Uh -huh. Y en el medio, eh, los tarifazos, ¿no? El tarifazo del gas, el tarifazo de la luz Y es por eso que obviamente eran cosas impagables Y entonces al, al tener una, un, un problema económico este, Y esto de inflación y todo eh, Nosotros hemos decidido, obviamente en un, en un momento decidimos Qué hacíamos y obviamente la fábrica sigue funcionando Tenía que seguir funcionando Y obviamente cubrir la necesidad de nuestra familia Así es Desde, claro, no, no no ocultamos nada, uh -huh. este, porque sería innecesario eh, ante la situación que hay. Nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer ahora. Y es por eso que se genera esta situación. Y obviamente actuó... Eh, por un lado teníamos un juicio con ipf de 40 millones, lo pudimos bajar a, a, a 7, 8 millones de pesos, que eso todavía está eh, en discusión, pero eh, llegó esto creo ¿no? que que lo que viene directamente que directamente casi es una cuestión ya del gobierno nacional, porque obviamente Camusi responde a energas que ahora no es más Energaz, tiene otro nombre que ahora no me lo recuerdo, que es el ente que regula, ¿no? Ajá, ajá. Y en este momento las, las tres fábricas están paradas, están paralizadas. Sí, nosotros tenemos una cuestión, Sanón tiene una cuestión particular ahora que eh, nosotros eh, teníamos eh, proyectado con una compra anticipada, de esta que les, les, les terminamos arrancando del gobierno provincial cada tanto este, para inyectar en la fábrica eso no, no, no ha sucedido ya hace un mes un mes y largo que nos tienen así este entonces se nos está haciendo dificultoso la, la producción de la fábrica cerámica neuquén eh, está en otra condición está con esta situación del remate pero eh, también con, con baja productividad pero más que nada resguardándose de lo desde de esto de la de, la, de los valores de la materia, de la materia, de la Prima. Este, y también eh Cerámica Stefania está produciendo. Cerámica uh -huh. Stefania hoy está, está, está en producción. Que eso va ladrillo ladrillo hueco, ¿no? Ladrillo para la pared. Claro, ¿qué pasaría qué pasaría, eh, qué pasaría si, si esta medida esta cautelar que que interpuso la empresa prosperara porque lo que ustedes están denunciando es que prácticamente la industria, digamos, de la cerámica dejaría de, de existir en la provincia. ¿Cuál, ¿Cuál es la hipótesis de ustedes? ¿Cómo se lo explican, digamos? ¿Por qué sería una apertura a importaciones? ¿Cuál cuál sería la intención de fondo que ustedes ven? Nosotros analizamos que eh, una es, eh, primero en los tiempos. En los tiempos de llegada a la cédula tenemos aproximadamente 20 días hábiles para contestar. ¿no? Y, y hacer nuestras presentaciones eso, en eso se está trabajando y mientras tanto ya eh, tuvimos una reunión con el gobierno provincial por el, por el otro tema anterior que decíamos de la compra donde le planteamos esta situación que esta situación eh, tanto Camusi nosotros fuimos a Camusi acá a la regional sur, acá a Neuquén y tanto eh, Camusi eh, la gente de acá, ellos mismos dicen porque ellos obviamente al estar acá en la zona saben la, el, el, la, la, la situación de Sanón y todo lo que ha generado eh, opinan que es un problema político hasta ellos mismos dicen Ajá. que esto es una resolución política no aprovecho que ellos no tienen injerencia en los juzgados nacional y todo pero lo que le estamos diciendo es que acá el problema es que si esto avanza este el, el pedido va a ser a la fuerza pública del gobierno provincial claro. Entonces, y... el gobierno provincial va a tener una injerencia en esto Natalio, y ¿hay algún algunos proyectos de ley que fueron presentados en la legislatura que recogen un poco también eh, sus demandas? Eh, est ¿Estos proyectos finalmente van a ser tratados, si ¿sí han bloqueado en la legislatura? Sí, estos proyectos se presentan, eh, casi siempre los presentan los compañeros del, del bloque del, del Frente de Izquierda, hasta ahí tenemos al compañero Raúl Godoy, en, que es diputado, y se van presentando continuamente, desde los compren euquinos, ahora se sacó una se presentó una solicitud por el tema de esto de que estamos hablando de, del corte de gas este que eso va a llevar también eh, a una, a una situación a las tres fábricas y después con, con lo que la, las consecuencias ¿o qué, ¿o qué vemos de esto la justo la casualidad no que estamos en un año electoral se puede ver desde, desde ese lado uh -huh. por una cuestión ¿no? que, que lo que ha sucedido con el gobierno anterior este, seguramente el, el gobierno este querrá dejar o no no sabemos si se queda o se va eso no, no vamos a hacer futurología pero eh, seguramente en algún orden de algún papel están alguien se está se está queriendo cubrir de algo pero se está cubriendo con, con, un, con un corte de gas cuántas claro. cuántas cuánta familias son en total eh, las que las que bueno están eh, vinculadas a las, a las tres empresas natalio y nosotros directamente eh, tenemos 500 familias en sanón en sí. En total. Ah, en total. Las tres fábricas, 500, y después tenemos, eh, alrededor, tenemos la gente que nos hace la, la, las cajas que las hacen acá en la zona, los palets, los transportes de que traen la materia prima, la, la arcilla, eh, tenemos la gente a la que le compramos los flejes, o sea, las la hebillas, o sea, hay una, ¿no? una, una un sinnúmero de, de, de otra gente que trabaja con nosotros hace muchos años, que también depende de esto, o sea, la industria nosotros hoy si bien estamos atravesando una situación complicada este por ahí productivo no estamos produciendo lo que producíamos en, hace 4, 5, 6 años atrás pero eh, se generó un, un, un, un buen movimiento económico alrededor de, de Sanón este por, por, por la por la productividad que teníamos o sea y nosotros lo que decimos siempre al gobierno nacional y al provincial es que nosotros estamos acá nosotros pasan las crisis y bien obviamente siempre estamos buscando algún recurso <coughs> por parte del Estado, como le dan a todas las empresas, como le han dado el gobierno anterior y este, eh, estamos acá, no nos vamos. O sea, no, no, nosotros no... Si la fábrica anda mal, no, no decimos, bueno, se tienen que ir 20, 100, 200 compañeros, o suspender. Claro, Eso no lo hacemos. Claro. O sea, tenemos una situación distinta a cualquier patronal que la arregla las cosas de lo, desde el escritorio o, o vía teléfono desde el, desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, esa, esa diferencia grande nosotros siempre la marcamos que, que todo lo que nosotros generamos queda acá, o sea, queda acá y nosotros seguimos acá, no nos vamos a ir y esto se le decíamos ayer en una reunión que tuvimos con, con parte del Ministerio de Producción porque también estamos peleando la renovación tecnológica eh, que nosotros no no todo lo que se genere va a quedar acá, no es que vamos a, a solicitar un crédito, por poner maquinaria y el dinero se va a ir a, a Bahama, a Panamá o, o a otro lado Entonces eso nosotros lo, lo hacemos pensar mucho y por eso consideramos que este ataque, porque lo tomamos así, que es un ataque eh, muy directo a las tres gestiones obreras, no a una, sino a las tres, este, con la fuerza pública este, y más en una situación donde hoy el, el empleo está en caída, este, hay mucha recesión, este, la plata no alcanza, o sea, dejar 500 familias en la calle, eh, la, la, tienen que tener muy claro lo, lo, lo que lo que están haciendo. Sí. Y eh, Natalia, en este marco, en los próximos días eh, Macri y el Ministro de Energía Iguazel van a estar eh, visitando la provincia. ¿Ustedes planean acercarse, eh, contarle un poco de, de la situación o, o, o no? Hoy hoy va a estar eh, Macri en, en el coloquio acá en, en Neuquén eh, por la tarde. Hoy va a haber una, mov una movilización eh, de la organización organizaciones... Eh, Eh, tanto de ATE, CTA y también nosotros, este, vamos vamos a, a movilizar. Seguramente no vamos a llegar hasta, lo hacen en el casino eh, provincial, en el casino de eh, acá de Neuquén, eh, así que vamos a movilizar. Y esto se lo trasladamos también al gobierno provincial, donde ellos van a tener hasta al jefe del Estado Mayor, diríamos, al, al presidente, van a tener a toda la comitiva de energía, van a tener a todas las petroleras sentadas este y le pedimos que, que, que traten de generar alguna reunión este, en los próximos días para, para poder discutir esta situación natalio te, te agradecemos muchísimo por por este contacto con radio nauta una muy buena oportunidad sin dudas para que el gobierno provincial le haga saber al Ejecutivo Nacional cuál es la, la problemática y mientras los empresarios se reúnen en ideas para ver cómo aumentan sus ganancias, hay tres empresas recuperadas que le dan de comer a 500 familias y que quieren seguir nada más y nada menos que produciendo eh, los materiales para la construcción en la provincia. Así que ojalá que, que el conflicto tenga un desenlace pronto Eh, favorable por supuesto para ustedes y estamos atentos acá en Radio Nauta para lo que necesiten Bueno, ya muchas gracias y dejame decirte dos, dos cosas más sí. Una, seguramente la semana que viene eh, va a haber una audiencia pública en el Congreso Nacional con Cerámica Neuquén este por, por no el remate, y seguramente ahí con todas las gestiones obreras y también bueno los compañeros anduvieron este fin de semana en, en, en Madiraz y, y el lunes posiblemente 24 si no me equivoco se está intentando hacer una reunión en el Bauen con todas las gestiones obreras para porque la situación no solamente para lo que sino también hay que nacionalizar y hay un montón de gestiones obreras que están en las mismas sí. condiciones. Y la otra es bueno, agradecerle la comunicación y obviamente el interés y eso siempre lo agradecemos a la distancia de, de, de preocuparse, pues seguramente quien escucha en algún momento ha colaborado por una u otra cosa en forma Con, con la gestión de Obrera y en, y en especial con Salón. Así que ya muchas gracias. No, gracias a vos, Natalio. Y bueno, eh, desde Radionauta quedamos atentas a estos próximos eh, eh, encuentros que, que tengan eh, y por supuesto el aire de Radionauta siempre está está abierto para, para ustedes. Agradecido a ustedes, a disposición. Bueno, eh, terrible la verdad lo que, lo que está sucediendo en estas tres cerámicas que que vienen, vienen la desde hace mucho, eh, que, que justamente tienen otra visión en torno a, a la producción y en torno a, bueno, no, no, no como las empresas que buscan maximizar ganancias despidiendo o super explotando a los trabajadores y las trabajadoras, sino... Eh, mantener eh, el sustento de vida de, de todas las familias involucradas en, en la producción de, de cerámica Sí, son tres fábricas como decía Natalio, obrero de, de Sanón, sanón eh, Cerámicas Neuquén y Estefani tres fábricas eh, recuperadas por, por sus propios trabajadores en su momento la patronal abandonó porque habían bajado las las ganancias, se fueron, recuperaron las fábricas y hoy la industria de, de la cerámica en la provincia de Neuquén digamos es, es vigorosa o con todos sus problemas a cuestas es vigorosa gracias al trabajo de sus obreros. Así que esperemos que desde el gobierno provincial eh, en principio y desde la justicia federal eh, no se siga adelante con este intento de la empresa Camus y Eh, distribuidora Sur De cortarles el gas Para directamente liquidar la producción de, de estas tres fábricas de cerámicas Bueno, si te parece vamos A escuchar un tema musical Todos tus muertos, andate <música> a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta, 106.3. Además le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. de la mañana si querés comunicarte con nosotras puedes hacerlo al 451 7 o al whatsapp 22 uno seis 70 5 todos los medios página de facebook eh, radionauta o de twitter radiouta fm o de instagram radio nauta 106.3 y ahora la columna música del content señor Eddie garuti señor señor <risa> buenos días este a los oyentes a ustedes dos ¿Cómo estás, Edith? Los veo todos los miércoles. Hoy tenemos un día muy húmedo, muy muy, muy húmedo, está asqueroso. Pero bueno, es un día platense, así que... 100 londinense, londinense platense, londinense digamos, platense. como suele suceder. No saldría con un saco londinense, ponele no, claro. hoy. No saldría con un saco no londinense, londinense nunca, <risa> <Punto>. <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de un tema por ahí del mundo de la música nacional y algunas problemáticas que está teniendo últimamente no, últimamente no, siempre en realidad pero se están mostrando están claro, mostrando, últimamente se visibilizaron claro, se están visibilizando, lo cual es re importante y vamos a hablar de dos temas que ya se hablaron, están en transcurso todavía este por un lado el premio Gardel de Oro que recibió Marilina Bertoldi el pasado 14 de mayo en los premios Gardel este que fue, digamos, hace más de 19 años que no ganaba una artista femenina este el premio Gardel de Oro y ahí bueno, hay varias críticas que hace que hace ella muy muy copadas, que también es para pensar este del mundo, digamos, de la música, de la industria musical argentina, también es como medio plantearse qué está pasando, qué estamos escuchando en las radios de la producción nacional, qué se escucha afuera este bueno ella primero ganó eh, como mejor álbum de artista femenina de rock este el cual dio un siguiente discurso el rock para mí trasciende el género es decir las cosas sin tener miedo es hablar desde las sombras y quiénes son las que han sido más ninguneadas en el rock nacional las mujeres las lesbianas las travestis eh, hay que recordar que marilina cuando gana el premio garlice lo ganó una lesbiana ajá eso a mí me encantó fue muy picante para el resto de los integrantes del Gardel que no les copó a algunos mucho que haya ganado ella pero bueno se lo dieron por lo menos pero... sí hubo una polémica recuerdo cuando cuando lo ganó por, por bueno por todo este discurso que dio al recibir el, el premio y como suele suceder las los programas televisivos y la prensa digamos del espectáculo siempre de le, le gusta debatir sobre sobre todos estos temas que son que son como vos bien decís digamos eh, un poco incómodos para ciertos sectores de digamos sobre todo hegemónicos de, de lo que es el, el arte entre comillas y quiénes son los los que son eh, premiados y, y reconocidos en ese mundo del arte, ¿no? Siempre hay una élite que responde a ciertas características y no a otras, digamos, ¿no? Y me parece que un poco esto es lo que vino a romper ella con... con, con... Sí, disputando justamente en el rock, con todo el, el peso Totalmente. que tiene el rock, el rock masculino, eh, es un ámbito súper masculinizado, es un ámbito súper machista, eh... Que también se construyeron en el rock muchas visiones en torno a la mujer, a la, a, a la imagen de la mujer eh, super machistas Y que ella esté disputando y esté diciendo todo esto en el marco de, de justamente una categoría como lo es el rock Es eh, super transgresor Sí, la, la verdad que sí Más que nada en la escena nacional, los lugares que más se les da a la mujer digamos en lo que es música, que quizás es el folclore Como que se le hace espacio, porque hubo figura uh -huh. fuerte como es Mercedes Sosa. Digamos que Mercedes Sosa ganó, uh -huh. ella fue la última mujer ante Marilina ah, de ganar el premio Gardel de Oro. Pero estamos hablando de Mercedes pues, Sosa, que al... es un emblema de la música. Claro. El tema es que, bueno, es un lugar que se le dio, sí, se le dio en realidad, digamos. Fue ganando espacios, obviamente, pero fue un lugar como que la dejó a la mujer en ese lugar, un lugar folclórico. Uh -huh. Si nosotros vemos grupos de música, hablamos de folclore, siempre podemos nombrar un montón de mujeres que cantan. En el rock caemos en figuras del pasado además, por ejemplo, eh, Hilda Zerá su este Faina Cantilo. Uh -huh. Sí, que siempre nacieron como acompañando claro. otros músicos varones. ¿no? Que encima ¿Cómo? claro, vienen de esos lugares, no uh -huh. como figuras solas. Ahora se están empezando a emerger, digamos, este estas figuras femeninas más fuertes con propuestas muy copadas, más... Yo digo, la verdad que me... Escuché el disco acá, Prender un Fuego, de Marilina, y me parece un poquito más fresco uh -huh. este que escuchar... Por ahí voy a bardear, pero que son <risas> estelares o ratones paranóicos que siguen haciendo lo mismo hace un montón de tiempo para renovar un poco el aire del rock, y a mí es bueno, acá fumar de día, Bertoldi, me encanta. En la parte tiene... mucha onda. Tiene es algo más fresco, me gustó mucho. Uh -huh. La digamos, la, defiendo la nueva movida femenina porque desde lo que estuve escuchando últimamente es más fresco, tiene más eh, novedades, propone Se hizo cambiar la, la visión de la otra vez que dijiste el rock está muriendo o el rock ha muerto. Quizás lo que ha muerto es el rock tal y como lo conocíamos hasta ahora, quizás está emergiendo un nuevo rock eh, en el que la mujer ocupe un rol fundamental. Tal cual, tal cual, sí, se refrescó un poco esa mirada, este más novedosa, me gustó, me gustó. Tiene, tiene una mezcla un poco también con el pop, un poco con el baile, a mí me gusta. El, mm. el videoclip de este Fumar de día está ella bailando, genial. Genial, además tira algunas cosas tipo Michael Jackson, un poco de gesto, está bueno. Lo vamos a ver, vamos a ver. Sí. Bueno, y de bueno, después siguió ella gana este a Mejor Disco, Vence a Babasónicos o Estético Decadente, Andrés Calamaro, este en el álbum del año que esto ya le da derecho a Garrel de Oro, ¿no? Bueno, lo gana, Garrel de Oro, por prender un fuego. Este... y dice, este premio será una bisagra dependiendo de lo que viene. Dice, sí, porque podemos cumplir ahora con el cupo femenino, pero pueden venir otros 19 años sin que ninguna mujer gane un premio como este. Lo más importante, porque era lo más difícil, es que premieron a un artista nuevo. El under es algo que está sucediendo, y está invitando a, a ver artistas nuevos todo el tiempo. Se hacen festivales solo con artistas nuevos y argentinos. este Y después, bueno, como Marilina, eh, Bertoli ganó el mismo premio que alguna vez ganaron Sandro Charlie. Se le consultó eh, si se sentía a la altura de estos mitos. Y ella dijo, Sandro fue el primero que lo ganó y Charlie lo ganó muchas veces. Creo que estuvo eh, de más el del año pasado para Charlie. El año pasado salieron grandes discos nacionales y ese premio fue una paliza muy grande para todos los emergentes. Me encanta charlie Clicks Modernos es un discazo, pero ves en Wikipedia la lista de los artistas que ganaron este premio y no puedes dejar de pensar, se lo están entregando entre ustedes. Y tal cual. Para mí tal cual es una cosa reiterativa, lo siguen ganando, si lo merecen, ¿no? Te hace esta pregunta tipo no está saliendo algo nuevo. Yo el... muy valiente además su respuesta sí. porque eh, cuestionar a Charlie que estuvo un emblema de la música y al rock nacional, eh, cuestionar un premio que se le que se le dio, la verdad que es súper valiente. A mí sí, más que a Charlie quizás no no se lo agarró con él, sino más como el grupito que tiene atrás, digamos. Mm. Está que Charlie es un mito, realmente él como músico argentino es todo un emblema y va a quedar ahí para siempre. Pero es verdad, digamos, un poco de renovar, porque te hace la pregunta, digamos, ¿no está pasando nada nuevo? Qué sé yo, cuando pensás en el rock nacional, lo último más grande, pensás en Cerati, quizás, el, digo, yo hablo de emblema más de exportación a la internacional, como que eso pasó hace un montón de años, está todo muy estancado, te tenés que meter más en lo andar, como dice Marilina, para buscar cosas más frescas. Yo he escuchado bandas de acá a La Plata que suenan increíbles, Y no tienen ni ahí la repercusión que pueden tener otras bandas que suenan igual hace mucho tiempo. Pero bueno, es también el contacto, que seas amigo de gente de la, de, de la industria. Digamos, tiene mucha cosa. No hay una meritocracia tampoco en el mundo de la industria musical. este Pero bueno, ahora pasamos a otro tema que también tiene que ver con esto del cupo femenino. Pero ahora en los festivales nacionales, digamos, festivales de música en realidad. Este... Se aprobó hace poquito la media, Se dio la media sanción al proyecto Claro, en, en, en el Senado Y va a irse para Diputados en julio Que bueno, esperemos que se apruebe Igual ya con lo que pasó en el Senado Muy solamente se apruebe No, no hay una forma de, de discutir contra eso este Bueno, hace poco hubo una entrevista Acá en esta radio eh, A Mel Goldman eh, Sobre esto, es muy interesante, uh -huh. yo la escuché Y es verdad, dice muchas cosas Bastante en serio Ellas al, al principio como que pensaban, "Che, pero vamos a obligar a, vamos a poner, o sea, pensamos en una ley para esto mm. porque van a pensar que medio, bueno, estamos". Recordemos que el proyecto lo que dice es que cuando hay festivales nacionales con más de tres bandas, tiene que haber un al menos un 30% de mujeres en esos festivales. Eso es lo que lo que está planteando el proyecto de ley que se que tiene media sanción y que ahora debería aprobarse en diputados, digamos. Claro, un 30% es como, digamos, Dicen, digamos, algunas estadísticas no llaman ni al 13 uh -huh. Y a veces ni había, digamos, mujeres eh, tocando Y es muy importante porque, digamos, el festival el Estar en un escenario es un lugar donde uno muestra frente a una audiencia en vivo Pero también tener ese espacio te hace Por lo menos que algunas personas te conozcan por fuera de los medios De los cuales te estás manejando, digamos tiene Tiende a ser este un lugar también laboral uh -huh. Una oportunidad laboral para... Sí, una vidriera también. cada Una vidriera, digamos. Hay mujeres que son compositoras, intérpretes. Quizás no están en frente pero por lo menos saber que, que, que están en el mundo de la música. También Goldman decía algo interesante, que hay mujeres que tocan toda la vida, este son músicas, pero no tocan en vivo porque no tienen las oportunidades y no se sienten músicas. Y está bueno darle la oportunidad. Y si hay que obligarlos con una ley... Bueno, hay que hablar con una ley. Porque ella hablaba de, por ejemplo, en Europa... Que la industria discográfica se había... Eh, propuesto a que haya un 50-50... Para el 2020. Uh -huh. Pero sabemos que en este contexto acá... Latinoamericano... Es muy difícil y además no sirve de nada... Uh -huh. Decir que vamos a... No. Con una ley eh, a mí me parece mucho mejor. Estaría bueno que no exista la ley... Y que ya de paso haya un 50-50... O el porcentaje que haya, pero que haya una visibilidad. Este, bueno... este este Esta ley fue hecha digamos con muchos grupos de mujeres, este que debatieron hace mucho tiempo este acerca de la participación femenina, dicen que investigaron alrededor de 46 festivales nacionales, uh -huh. a ver cuál era la participación, era muy baja. Eh, y bueno, y después la llevaron a la, la senadora del Kirchnerismo, Anabel Fernández Agasti, este que ella fue la encargada de impulsar el proyecto ahí, digamos. No es su proyecto, sino que él lo agarró, digamos uh -huh. y lo impulsó Dice que, bueno, hubo muy buen trato con ella, este tuvo apoyo de Cambiemos y de Peronismo. Una sola persona votó en contra, que es el salteño Juan Carlos Romero. ¿Por qué? Vaya, Vaya a un... saber... Debe ser saber. De Olmedo. Ex, ex gobernador de la provincia, Juan Carlos bueno, Romero. Bueno, habría que ver por qué, pero bueno, tendrá sus razones. Igual este proyecto también tuvo repercusiones, digo, al interior de la música... Recuerdo la noticia de Calamaro saliendo a decir, y recién lo estaba buscando en la computadora, no, y salió a decir no me consta que las prostitutas califiquen para este 50-50. Mirá, acá, acá tengo todo lo que dijo. Es tremendo. Dice, un nuevo proyecto de ley propone igualdad estadística de géneros para celebrar eventos musicales, y no me consta que las prostitutas califiquen para ese 50-50. ¿Cómo no lo prenden fuego en una no, no, plaza este señor? Es muy fuerte. Y después dice, no creo que me hagan quemar mis discos de Miles Davis grabados por el patriarcado heterosexual, que sometió la música en el siglo 20 o Camarón con Paco de Lucía, uno de los cuales debería ser suplantado por un artista transgénero o similar. Me temo que soy un señor del siglo pasado. Es... No, no es de... un señor del siglo no, pasado. Es... E -e Eso ni califica para el siglo no, pasado. No, ni califica. Es muy fuerte lo que dijo Andrés Calamaro. Después se disculpó. Bueno, no sirve de nada. Porque no, por es pues una bueno. frase muy fuerte. Trictamente la de prostitutas es muy fuerte. Aparte de la chicana fácil de ir a, bueno, eh, me van a hacer prender fuego los discos de Miles Davis, nadie está planteando eso, nadie está planteando que Camarón no fue un gran músico, que Paco de Lucía no fue un gran músico, eh, pero está se, se está buscando ni siquiera una igualdad del 50-50, se está planteando un 30 y se está buscando legislar algo sobre lo que claramente si se deja librado a la decisión de quienes organizan los festivales, que es visiblemente que una invisibilización de las mujeres en esos ámbitos. Claro. Bueno, por ejemplo, organizadores. José Palazzo, que es el organizador de Cosquín Rock, por ejemplo, acá en la nota al Clarín, dice claro que si tuviera que poner el 30% de grupos liderados por mujeres, como indica la ley, tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas. Ahí ya está poniendo en duda un bajón, porque está poniendo en duda de que haya mujeres talentosas, digamos, que artistas lo suficientemente talentosas para su cosquín rock bueno, dice, tendría que completarlo para cumplir ese cupo pero no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos yo creo que son re reacciones eh, re -re reflejos, como reflejos con, muy reaccionarios y conservadores de ciertos, de ciertos personajes vinculados a, a, a al, al entre muchas comillas la cultura que, que vende de alguna manera bueno como pasa en todos los ámbitos sociales no ven como amenazado cierto cierto, cierto jardincito cierto, cierto quintita que tenían y, y bueno reaccionan de esta forma no eh, poniendo en duda el talento cuando sabemos que Que, que bueno que Talent mujeres talentosas hay muchísimas y en todos los, los rubros de, de la sociedad y que además el talento es una cosa lo suficientemente subjetiva como para poder hablar que no hay cantidad suficiente como para colmar ese cupo, digamos. Me parece que son reacciones eh, completamente a la defensiva de ciertos lugares de poder que no quieren que no quieren perder, digamos. Sí, sí, además igual este, este, la ley no solo habla de los festivales de rock Siempre pensamos quizás el festival de rock pero habla de todos los festivales este en general no hay mucho espacio para las mujeres yo he ido qué sé yo a fama y ya tucumán y de grupo de mujeres la única que vi fue este soledad uh -huh. el resto eran todos hombres formación de todos hombres este igual estamos hablando de tucumán sí. pero bueno que hay una ley para obligar a ...esos lugares que son quizás un poquito más reaccionarios... ...a darle otro espacio a la mujer... está ...a mí me parece perfecto. Sí, pero sin ir más lejos, digo... ...un lugar que no es tan reaccionario como Córdoba... ...y sin embargo, el Cosquín Rock... ...yo no recuerdo que haya habido una mujer... ...o por lo menos yo, yo fui algunos años... ...y nunca vi una mujer en, en un escenario de Cosquín Rock... no son 100% hombres... ...y digo, y si estamos hablando de talentos... Mucho, ...muchos que se subieron al, al escenario del Cosquín Rock... A, a mi entender no podrían ser considerados dentro del talento hay mujeres que le pasan el trapo a muchos de ellos eh, y sin embargo estuvieron su o se subieron a cosquín rock a cantar eh. incluso no sé en algunos festivales no sé bandas que realmente eh, tienen un, un algo muy cuestionable digo no sé el rock como has dicho no no ha dado grandes grandes eh, maravillas en el último tiempo digo, no sé, tan biónica se puede considerar una banda de rock talentosa y sin embargo ha tocado en muchísimos festivales eh, y, y no se le ha puesto en duda su o, o nadie ha salido a decir, bueno amerita, o sea, tienen el talento suficiente para cantar en determinado festival de rock claro es... es como, es, no, no se mide para los hombres, pero sí para las mujeres, el talento sí. el talentómetro el talentómetro es verdad, se mide para las mujeres sí porque en festivales han tocado cualquier banda que suena mal que no, las, las letras lo que sea, todo el arreglo en general no es bueno, sí, porque son todos pibes, digamos se celebran entre ellos, el tema que cuando entra una mujer es como que les hace mucho ruido también tiene una, quizás le ponen la varilla muy alta también, digamos, son mujer, bueno, pero toca algo que me huele la peluga porque hmm. si no, no entras y después entran bandas de hombres que por ahí ni medio sí, pelo incluso el mismo calamaro digo no no por cuestionar digo debe haber, debe haber mucha gente que le guste pero digo él se metió e hizo un disco de, de tango bastante cuestionable dijo una, unas desafinadas terribles pero sin embargo nadie lo cuestionó a, a decir bueno dedícate al rock dedícate a lo que sabes y no te metas en otros qué sé yo no sé y sin embargo no se lo cuestionó y se lo sigue invitando a festivales y toca y ese gran músico Eh, y sin embargo nadie le cuestiona Las desafinadas que se pega eh, Pero si fuera en ese caso una mujer sí se lo estaría cuestionando Claro, no, igual eso también más que ver con la fama Los contactos, los amigos, aplauden Igual llega un punto que quizás acansa Tal fama que te aplauden Por todo, eso también bueno Tiene que ver con la cultura en la que vivimos Pero bueno es Para mí un gran avance la ley En julio se va a aprobar, así que vamos a ver Un montón de mujeres arriba del escenario A mí eso me parece fantástico Yo conozco muchas bandas de mujeres que suenan increíble y la verdad que estaría muy bueno que todas en el espacio, sonar que suenan más mujeres en la radio. Yo quizá también puedo hacer una autocrítica, el año pasado hice una sola columna, así que ahora además voy a empezar a integrar este a más mujeres, además estoy escuchando mucho el blues argentino que me volvió loco, así que un grupo de mujeres del blues, uh -huh. tremendas, así que vamos a empezar a darle más espacio. Y ahora bueno, para terminar les dejo un aviso parroquial, un aviso cultural. Este va a estar tocando Barca una banda amiga. Este les mando un saludo a Inesia Hus, ellas que le ponen la cara a la banda, suena increíble. Yo ayer me me colgué escuchando y van a estar bueno en el Centro de Arte de la UNLP. Hay que reservar una entrada por internet, es un segundo, ponés el mail, listo, nada más. La busquen, búsquenlos en Instagram. Este, y en Spotify también, están sacando singles de a poco, después en algún momento van a sacar el álbum. ¿Cómo es la algo. banda del nombre? El... Barca. Barca con Barca. C. Barca con C. Y la a con los dos puntitos arriba, pero ponen Barca Sol y les va a aparecer. Y bueno, se van a estar presentando junto a Franca, BJ Parabola y Férico Rubituso. Así que, bueno, les dejo en la causalidad y no descansarás de Barca y nos escuchamos el miércoles que viene. Muchas no? gracias, Edith. <risa>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 Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las dos. Che, yo creo que me tiene un rato hasta que salgamos. Olvidate de las previas aburridas Venía Liga de Improvisadores El espectáculo de Impro Deportiva para vos y tus amigues Todos los viernes 21 a 30 En la Gran 762 entre 1 y 115 Entrada a la gorra Cooperativa AINE Lunes a viernes De 16 a 22 horas En el Olga Además Lunes, 9 a 14 horas En la Facultad de Naturales Y Facultad de Bellas Artes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 el diálogo es el camino, no la confrontación Necesitas una buena Toda la info que no te cuentan Está en Radio Nauta 106.3 106.3 Y son las 9.41 de la mañana, seguimos por una buena en, en el área de Radionauta, 106.3. Y ahora con una una columna muy aclamada eh, en, en el aire de Radionauta. En eh, Argentina y países limítrofes también. Sí, sí, sí, llaman para pedirla, sobre todo la de los miércoles, no tanto la de los lunes, eh, más la de los miércoles. La columna de Política Deportiva con el señor Pedro Garay. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, me alegro que, que sea una columna aclamada, pero tengo no muy buenas noticias entonces. ¿Por qué? A ver, contanos. Porque, debido al, al exceso de información deportiva, eh, hoy vamos a hablar de la Copa América. Eh, más allá de que está por empezar y vamos a contar un poquito, no es una columna tan política. Claro, te, te presentamos como la columna de, mucho. política deportiva <risas> y nos venís con la Copa América que está en, en todos los portales. Exactamente, eso sí, es así bien. como dicen Bueno, pero pero arranca este viernes y, y si, siempre genera, ¿no es cierto?, una cierta expectativa más allá de que el vínculo entre, el, digamos, la selección argentina y el hincha argentino está bastante maltratado Sí, yo creo que esta igual es una de las copas que, que menos expectativa genera en ese sentido eh, Está maltratado el vínculo, pero también, eh, más allá del de, digamos, del de la conexión que, que que tiene este plantel con, con, con el hincha, que se ha desgastado al paso del tiempo, me parece que pasa por otro lado, me parece que después de tantos desmanejos de parte de la de la institución madre del fútbol argentino, eh, el hincha está un poco desilusionado, o no le importa tanto, no un poco como lo que se podría traer algún paralelismo quizás con, con la política, si se quiere, ¿no? este Un poco ya la gente está cansada, no hablar de la gente siempre es, es un es un desacierto eh pero pero bueno un poco charlando por ahí con con amigos con, con gente que sigue el fútbol no esperan demasiado de esta selección y no sé si tiene que ver directamente con por ejemplo con con este box pop y de que a Messi no se lo quiere en Argentina por ejemplo porque uh -huh. porque no gano títulos con la mayor eh creo que hay mucha gente que está eh a favor de <ríe> el Messi más allá de la que se suele decir. Acá tenés bueno, uno, ¿eh? sí, Acá, sí, se acaba sí, sí. de confesar un, sí, mesiánico. Sí, sí. Totalmente. Gloriano. Totalmente. No, no, es que me parece que, que entiendo que haya gente que digamos que le, que le exija eh, algo más y, y bueno, no en la jerga futbolera muchas veces se traduce eso en debates medio ridículos, ¿no? sobre si si Messi sirve o no sirve, ¿no? cuando es evidente que que sirve <risa> pero pero bueno eh, eso es un juego de bar eh, después realmente no me parece que haya gente que esté dispuesta a defender con argumentos racionales que una selección vend día sin Messi sería mejor uh -huh. eh, por supuesto que sin embargo que... se escucha no cada tanto en la prensa este, eh, digamos emerge ese esa hipótesis de que los jugadores eh, digamos están condicionados por darse la Messi y que sin Messi jugarían más libres más sueltos es algo no, no. que todavía se escucha aunque... Digamos, no se corrobora en la en, en la realidad de, de, en ningún momento porque las veces que ha faltado Messi por alguna circunstancia la, la selección ha jugado peor y ha obtenido peores resultados a, ver, a, a mí no me gusta eh, hasta el periodismo de periodistas ¿no? pero bueno los medios que hablan que, que, que un poco prende el fuego con, con ese tipo de hipótesis están intentando generar un poquito de rey tiene un poquito de polémica me eh, Efectivamente, en la realidad no se, no se concreta esta teoría. Eh, también eh, no hay por qué negar eh, la, la influencia de Messi sobre el plantel, sobre ¿Sí? las decisiones. Es un problema que han tenido muchos entrenadores. Eh, no, no sé si tiene tanto de malo que, que los jugadores se metan en las decisiones, que, que, que no haya una eh, una estructura tan vertical. del ¿no? entrenador toma todas las decisiones y los jugadores acatan. Uh -huh. Se lo ha llamado a Messi como un emblema, como el capitán, eh, para que eh, opine. Después están los entrenadores, qué hacer con esas opiniones. Me parece que tampoco es que eh, Messi es un jugador que arma la lista, digamos. Uh -huh. Tampoco tiene ese estilo. Eh, pero bueno, se, se han dicho muchas cosas por ahí al aire, eh, ¿no? como sin demasiados argumentos. Algunas son ciertas, otras no sabemos, otras no lo son directamente. El, el, yo creo que la, que la que, que es un jugador, no, no es un jugador fácil de manejar Como cualquier estrella, cualquier mega estrella eh, Sí, por supuesto que es mejor tenerlo contento Tampoco me parece que sea un jugador que pone condiciones uh -huh. Sigue volviendo a jugar con la selección A pesar de que es muy maltratado en Argentina uh -huh. eh, Se podría realmente quedar en su casa eh, Disfrutando de las vacaciones Así que eso también es valioso es una de estas polémicas que nos gusta a los argentinos, ¿no? eh, eh, me parece que es más teatro que, que otra cosa, al final del día todos queremos traer a Messi, y después depende de los conductores. Es, es que ta es también una operación muy, muy de acá, hacer eso de depositar todas las... Todas las expectativas y esperanzas en una sola persona cuando lo que está fallando también es, es algo mucho más macro. Digo, eh, sí, la obviamente. AFA está dirigida por Chiquitapia, la, la Selección Nacional está dirigida por Escalón y eso si, si no habla también de una crisis más general que lo trasciende a Messi, que no tiene que ver con Messi sino que tiene que ver con el fútbol en general eh, y seguimos esperando que Messi sea mesiánico y nos, ven, nos venga a salvar... De algo que, digo, el problema también no es que Messi eh, diga qué jugador entra o qué jugador sale, el problema también es que hay una una ausencia de quizás de liderazgo por parte del DT que o de los DTs que se han sucedido que eh, claramente si ante la ausencia de liderazgo preguntarle a Messi qué jugador es preferible que entre, el problema no es tanto de Messi sino de, de, del, del liderazgo del DT. No, no, absolutamente. Eh, eh, y, y podríamos ir más allá, ¿no? Sí, eh, eh, el problema, hay un problema con, con la dirección, ¿no? Así medio como eh, eh, ese sometimiento que han hecho algunos entrenadores. Yo creo que el caso más claro ha sido Jorge Sampaoli, eh, pero después también hubo entrenadores buenos, ¿no? Como Alejandro Savel, acá en la ciudad me parece que es un caso bastante claro de que tuvo que lidiar con, ciertos, con ciertas cuestiones de su estrella, pero la supo manejar y recientemente todo ese grupo de jugadores salió a ponderar su trabajo en la selección. Pero digo, podemos ir más allá y, y eh, sobre este mesianismo, ¿no? Y, y, y empezar a pensar que es el fútbol argentino, por una serie de decisiones propias y por una coyuntura internacional que lo excede, ya no es eh, lo que era. Hoy en día es una granja productora de, de jugadores que se van muy jóvenes que no están terminados, Eh, también el mercado exige un tipo de jugador con lo cual Argentina está produciendo en serie muchos jugadores ofensivos, muchos volantes ofensivos eh, y, y no es un equipo eh, como lo fue quizás hace 20, 25 años que tenía buenos jugadores en todas sus líneas eh, hay, hay una cuestión ahí con la, con la creación de juveniles eh, cuáles son escuelas, eh, cuántos especialistas hay sobre todo respecto a las potencias del mundo, ¿no? que están invirtiendo de una manera como muy científica en el tema y Argentina todavía sigue como envuelta en una especie de pensamiento mágico y nos revisa quiénes son los entrenadores de la mayoría de las divisiones juveniles de los clubes, son exjugadores, que no están por informados para la tarea de justamente formar chicos, que es un trabajo muy puntual, ¿no? No no es, bueno, vamos a ver qué hacemos, hoy le tiramos una pelota, vos para atacar vos para allá, es un trabajo que requiere eh, conocimiento sobre el juego, no solo eh, saber jugar, sino saber enseñar cómo jugar. Eh, también, bueno, estar jóvenes no no es eh, un trabajo eh, que pueda hacer cualquiera de manera intuitiva. Eh, bueno, pero como decía, no solo la gente que trabaja, sino la falta de inversión en las estructuras, eh, el, el rumbo que ha tomado el fútbol internacional... Eh, y, la y la política y la economía internacional no han favorecido el desarrollo del fútbol en Argentina su liga es cada vez peor parece que un poco la selección ha sido reflejo de ese proceso, después están todas las decisiones malas que tomó AFA en los últimos años, medio cachivachescas pensemos que hoy llegamos a una Copa América, el principal torneo del año para la selección mayor, con un entrenador que antes de entrenar a Argentina no entrenó ningún equipo, yo no digo que sea bueno ni que sea malo, es el trabajo más codiciado por los entrenadores, todos los entrenadores del fútbol argentino y nunca dirigió nada antes, o sea, estaba dando vueltas en AFA cuando se eligió al entrenador y, y bueno, le cayó a él la moneda, ¿no? Y, y después Justo también de nuevo... Por ahí. ¿no? ¿Cómo? Justo pasaba por ahí, bueno. Claro, claro, sí. Y después también el tema de dirigir un partido medio en calidad de interino porque había que ir a disputar un partido, ya ni me acuerdo de dónde, pero seguramente algún confín del mundo por un puñado de euros. Y le cayó bien a los jugadores, ¿no? Ese halo de le cayó bien a los jugadores. Sí, también Seguraron hubo varios partidos hubo varios intentos y, y se, se le ofreció la selección a varios entrenadores más más reconocidos que no, no agarrar, que no agarraron el guante, digamos, estaba prendido fuego en ese momento, incluso recuerdo el caso de Mauricio Pochettino, quizás el más emblemático, siempre Simeone suena, pero la verdad es que ningún entrenador, eh, digamos, con, con renombre en este momento quiso agarrar la selección. No la quiere agarrar nadie, no, no la quiere agarrar nadie, es un momento difícil también porque es un momento de transición, ¿no? La transición que se podría haber hecho de forma más orgánica de cara a lo que fue el Mundial 2018, es decir, si hubiera habido un proceso de largo plazo post-Sabela, donde hubiera habido un solo entrenador y no tres, este quizás hubiera lentamente comenzado a llamar a los jóvenes, eh, más allá de la discusión de que quizás los jóvenes tampoco están a la altura, y otra vez volvemos al tema de que quizás los argentinos pensamos más de nosotros mismos que lo que en realidad somos a nivel futbolístico, pero digo, se podría haber empezado a hacer esta transición y no llegar a una Copa América eh, cinco años después del Mundial 2014 y que se repitan un montón de nombres, quizás no del equipo titular o, de lo, o del 20, plantel de 23 que fue, pero sí de ese proceso, ¿no? Hay hay 10 nombres por lo menos de aquel proceso, entonces ahí hay una una falta de recambio que, que tiene que afrontar el nuevo entrenador que está llena de incertidumbres. Eh, y después está el tema de cómo haces ese recambio eh, contra la voluntad de las estrellas de la selección. ¿Y cómo haces ese recambio cuando las estrellas te siguen demostrando que están mejor en sus equipos que, que los nuevos jóvenes? Así que, bueno, es un problema. Ni, ni hablar de, de, de llegar a ser director técnico en esta AFA, ¿no? Eh, que también como decíamos es bastante es un espectáculo bastante danjo el que está dando la afa del chiquitapia eh, sí. así que bueno, me parece lógico que entrenadores que están muy cómodos en sus equipos como pochettino que acaba de ser subcampeón de la championmpions se quede donde está eh, no, no, no se desespere por lo menos por venir a, a esta Argentina que parece como un castillo prendido fuego no claro Pedro te tenemos que te tenemos que dejar pero no sin antes Danos un pálpito en cinco palabras. ¿Qué va a pasar con, con la selección? ¿Qué te parece? ¿Que puede llegar a dar un batacazo a pesar de todo este de este panorama negro y, y alzarse con la copa o no? ¿O lo ves muy improbable? Bueno, Argentina a nivel americano es una potencia, ¿sí? Así que eh, yo creo que siempre puede eh, llegar a instancias finales. Eh, la lógica me hace pensar que va a repetir el papel de las últimas Copas Américas, pasando de pase, tiene un, un grupo complicado, juega el sábado con Colombia, el próximo miércoles con Paraguay, y después tiene un partido gratis el, do sí. el próximo domingo, creo que es, con Qatar, con ese partido es el partido para golear y pasar de ronda, lógicamente es un, es una ronda bastante compleja, más allá de que Paraguay no llegue en su mejor momento, pero debería pasar de ronda, eh, y después, bueno, dependerá un poco de los cruces, dependerá un poco del partido con Colombia, incluso Eh, ahí por probablemente el que gane pase primero y habrá que ver con quién si argentina pasar a segundo con quién le toca básicamente me da la sensación de que argentina eh, va a ser un papel que no vamos a recordar demasiado papel que no va a ser eh, un Pedro. papelón sí Bien. pero que tampoco va a ser eh, un papel que todos recordemos por esta heroica selección ahora también pienso que esta selección llega con tan bajas expectativas eso le puede jugar a favor. Creo que es el primer torneo que Argentina va a enfrentar sin la presión de, del público argentino, que es muy densa. Eh, y bueno y también en Brasil, ¿no? que es un, un lugar que le ha caído bastante bien a, a Argentina, eh, por ahí en esa cosa contestataria que tiene que tienen los argentinos. Le sirve un poco para tomar envión, para, para tomar voluntad y querer aguarle eh, la fiesta a los locales. Bueno, vamos Pedro, ver ¿qué pasa? Esperaremos. Tenés de acá cuántas columnas para que termine la copa? Eh, la copa termina en julio, si no me equivoco, el sí, el 7 de julio es la final. Así sí. que tenemos tres columnas. Pero igual vamos a hacer todos los lunes. Lo que pasa es que se juntó el Mundial de Fútbol Femenino y la Copa América. Perfecto, perfecto. Entonces acá volveremos igual Siempre nos paseas un poquito por la política porque nada nada de lo deportivo de las expresiones deportivas se pueden explicar sin sin lo que pasa políticamente detrás en las instituciones. Y porque Así, el fútbol es político también. Porque todo es político. Todo es político, pero el fútbol sobre ante en un país como Argentina el fútbol es totalmente, totalmente político. Totalmente. Bueno, Pedro, te dejamos, el miércoles que viene nos hablamos entonces. Muy bien, un abrazo, gracias. Saludos. Y el que no quiere escucharnos no está obligado a escucharnos, a respetarnos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Janila, sisi ma chay ku ninyañita, ma chay ku janila, ma chay ku mata jahuañquita, ma chay ku janila, nyañita, mata jahuañquita Y ñañita, eso sí tú. Mato si tú ñañita, eso sí axi Y ahora es el momento en el cual nuestra productora pasa de un lado a otro de la pecera y eh, se, se, cambia, se cambia, se cambia. Se cambia de de, de, de chaleco. Exacto. Ahora pasa a ser se la cambio de ropa, ¿eh? Se cambias de ropa. Literalmente no. No, no, no Hay un cambio en, en, en el rol ¿no? ¿Cómo estás Saba? Bien, acá en este día húmedo Para estar escuchando la radio en la cama ¿O no? Ah, está, ¿O no? Sí, la verdad que sí, comiendo tortas fritas ¿Quién pudiera, eh, no? Sí. Eh, sí. Nosotros no No sé si escuchándonos, no. a, noso sí, escuchándonos sí, a, a nosotros Sí, escuchándonos a nosotros Bueno, perfecto está bien. Bueno hoy les Estamos traigo a milena Salamanca milena Salamancaca uh -huh. eh, milena es eh, la hija de, de, de un vamos a decir eh, alguien que aportó mucho al, al, al folclore, a, a la ciudad de la plata podría decirse que fue un fue no es es un gestor y un productor eh, de, de la cultura folclórica eh, tenemos eh, acá su ...su rincón cultural... A, a, ...al frente... ...de, de, de acá de Lorga Vásquez... Eh, ...la Casa de Cultura de Peña de la Salamanca... ...y yo les traía... Eh, ...para contarles... ...un par de... de, de, de rec ...recomendados serían... Eh, ...para hacer durante la semana... ...y el fin de semana... ...y estamos escuchando a Milena Salamanca... ...porque este sábado... ...15 de junio... Eh, ...se va a hacer una fiesta popular que se llama La Milenaria. La Milenaria porque, no bueno, lo, lo, lo organiza ella, lo organiza que es Milena, eh, y <ríe> está muy bien. Está muy bien. Y le, le, se hace un auto homenaje. Claro. <ríe> está perfecto. <ríe> eh, y bueno, eh, lo bueno es que va a ser eh, como que trae un concepto nuevo que no, no es una peña, sino que es eh, una fiesta popular en la que se conjugan diferentes ritmos que son folclóricos, pero no solo argentinos, sino latinoamericanos. Eh, entonces va a estar ella, va a estar eh, Dura, Dura Tierra, que es eh, un grupo, un colectivo de, de mujeres eh, de canto popular. Eh, y van a estar los un, el, el dúo como que... Eh, los que somos folcloristas eh, los amamos muchísimo que es el duoco planaco. Eh, o sea que te vamos a ver como loca obvio. el sábado Bailando ahí meta chacarera <risa> <risa> Pueden ir a, a la Salamanca también a ver a nuestra productora como loca en, en, en, en primera en, fila. En otro lugar, no está ah, bien la Salamanca porque va a ser eh, bueno, se espera muchas muchas personas y va a ser en en el Club Latense eh que es un espacio mucho más grande Calle y... 21 51 y 53. Aunque no lo crean, yo al básquet unos años en Platense, aunque bueno, a... sí. No <risa> me río. lo no sé esperaba. No sé por qué se está riendo Dayana, pero sí, sí, sí. Cuando uno es chico, no sé, no no se sabe si va al final va a pegar el estirón o no, Entonces yo jugué chiquitito. Por la duda, pégase. Claro, después me di cuenta que bueno, no no me acompañaba la altura, así que cambié bueno. de deporte. Dayana. Que no ibas iba ser el próximo Manu Ginobili. Totalmente, eso está. Pero era una ayuda base, para quienes entienden un poco de básquet, son los puestos donde se requiere menos altura, digamos, más afuera. Claro. Entonces estaba como más de organizador. Pero de todas maneras, eh, la altura era determinante en ese momento. Así que, bueno, no fue una carrera de basquetbolista, claramente, pero sí conozco el club. Porque no te que veo, perdón. Pero no me, porque... no, es que jugué muchos años al fútbol y también un poco al básquet como para probar un poco también al té, bueno, sí, hemos pasado por muchos deportes, probando al final nos quedamos con amigos jugando los miércoles y nada más, pero, pero bueno, es, un, es, es una diversión digamos, un entretenimiento Bueno eh, volver a recordarles, la Milenaria va a estar ahí, en el, en el Club Platense eh, ¿A qué hora no arranca una, sábado, el sábado? Eh, a las 21 horas eh, que no es solo un, un evento folclórico eh, sino que Eh, va a haber música y también va a estar eh, el grupo Pucará que es una compañía de danza así que va a haber música y danza eh, y bueno, y no va a ser solo folclórico sino que tiene como un concepto un poco más amplio sobre sobre el disfrute de, de, de, de, de la cultura popular en términos más amplios uh -huh. así que bueno invitarles que vayan ahí recordarles eh, hoy que está la presentación de... de de de la biografía de, de, de Norita cortiñas que, que escribió un compañero eh, de acá de, de la radio gerardo eh, que va a ser hoy en, en la facultad de, de trabajo social y va eh, a contar con la presencia de Norita? sí si sí, ella va a estar y también eh, bueno no solo se es como es como una presentación especial si bien ya se hizo en en Buenos Aires hace poco, tiene cuenta también con música y como hay eh, artistas e invitades especiales. Así que para no perdérselo, eh, es gratuito el, el evento. Además, librazo, ¿eh? Me dijeron, todavía no Yo pude. Yo lo leí, lo ah, leí lo y sí, me emocioné mucho, lloré, <risa> y lo leí así como en, en dos días. Muy conmovida, sí. no Nora Cortiñas es un personaje muy entrañable, Y bueno, faltaba, la verdad es que faltaba la biografía, así que el, el compañero Gerardo Salkovich, el autor y compañero de esta radio... bueno Menos mal que lo dijiste vos el apellido, porque... <ríe> sí, yo <desde ríe> no me animaba, <ríe> perdón. Sí, sí, es un, un apellido complicado, pero pero bueno, es... Eh, digamos, un, se, se dio cuenta que faltaba ahí un relato sobre una de las madres de Plaza de Mayo, que quienes, digamos seguimos la trayectoria de los organismos es una de las más coherentes sin dudas que está siempre en el lugar donde donde hay que estar digamos así que me, me parece que es que es muy conveniente va que era urgente digamos una, una biografía y que además me decía el otro día es impresionante bueno no hace falta saberlo para ver la fuerza que tiene porque está en todos lados, pero lo va a acompañar en la presentación del libro al, al interior de las provincias y, y sí. va a ir Nora con él a todos lados. Es una cosa impresionante esa mujer. Sí, la verdad que sí. es eh, Además, siempre siempre acompañando cada una de las luchas, siempre con, con mucha generosidad, brindando su tiempo para, para todas las luchas, siempre acompañando... Eh, a todos los sectores eh, y en cualquier latitud se la puede ver a Nora en un, en un evento eh, a, eh, en record, eh, recordando a, a Berta Cáceres se habló de que cada vez que Berta caía presa, Nora se tomaba un avión para Honduras, o sea mm. que ni siquiera es, eh, va a cualquier lado de la Argentina, no. sino que trasciende la Argentina y acompaña las luchas en, en toda nuestra América, así que eh, una infaltable la biografía de Norita Eh, sí, bueno, eh, yo que, que, que pude ya leerlo, eh, no voy a spoilear, se Por dice, spoilear. no lo no voy a spoilear, eh, pero es increíble cómo está eh, hecho en el sentido de que está or, or, organizado el libro, de la forma de que habla de, un, de una norita que, que renace todo el tiempo, como que, que vuelve a reencarnar y... Cómo, ¿Cómo fue su, su transformación en, en, en su vida de, de una mujer con determinadas características hasta llegar a, a, la, a la última norita, que es eh, la norita feminista, ponganlo? Sí, claro. Entonces, eh, bueno, cómo, ¿cómo empezó su lucha eh, como una como una madre de, de Plaza de Mayo para hoy acompañar, a, a, como decías vos, eh, a todas las luchas que son necesarias? Uh -huh. Sí. A mí me emociona mucho ver cómo los sectores de izquierda han adoptado este esta forma o de caracterizarla como el lado el lado bonito de la vida sí. eh, es como muy muy emocionante que se utilice su figura para justamente hablar de también de toda una serie de luchas que son interseccionales que que cruzan no, no solo términos de, en, o sea, luchas en términos de derechos humanos sino de ambiente de de pueblos indígenas de, de muchísimas eh, interseccionalidades que confluyen en Norita y en, y en su figura es es sumamente nada emocionante. Sí, suele decirse cuando uno está un poco confundido, no sabe bien qué pensar, fíjate dónde está Norita, qué dice Norita y vas a saber que estás ahí, ¿no? Con el norte bien bien dirigido, digamos. Y Norita eh dicen están en, en cuatro o cinco eventos por día sí. como que uno ya se cansa digamos de, de ir a uno ir hasta un lugar todo todo lo que significa eh, para el cuerpo y, y emocionalmente no y ahorita a su edad lo hace bueno entonces quedan hoy invitados eh, hoy invitados, seis y media de la tarde en trabajo social en trabajo social para ver la presentación. Bien. Eh, y mañana o, o, otra cosita que eh, que aviso que por ahí este vamos a coordinar una entrevista mañana para que se detalle más va a haber un, una un, un panel eh, sobre feminismos y, y disidencias sexuales eh, en la comisión provincial por la memoria que queda en calle 54 entre eh, 4 y 5 Cuatro y 5 muy bien, ¿cómo están con las dires? La guía, todas. <ríe> la guía TV, todas. todas. <ríe> con patas. <ríe> eh, y bueno, y esto lo organizan en eh, un montón de colectivos, la Cátedra Libre Virginia Bolten, Arte al Ataque, eh, un colectivo eh, comunicacional, eh, Amigas Nuestros también, Otro Viento, la colectiva Decidimos, colectivas de, de trabajadoras de la comunicación. Bueno... Eh, va a ser una, un, una charla de unos paneles eh, sobreéis sobre feminismos también eh, la entrada eh, no, no, no se cobra <risa> eh, sí. está bueno para participar no lo, lo aclaro porque eh, no en tiempos de crisis es importante además crisis es importante aclarar que no, no, no sólo por la causas no solo por la causa digamos sino en eh, Bueno, claro sí. y más. sumo una una invitación sí, para, para tu agenda cultural este viernes es el piquete cultural acá en el Olga Vázquez eh, que va a contar con la presencia del de, de padre de Darío Santantillán eh, de 4 a 9 de la noche eh, en, en el en Olga Vázquez 60 10 y 11 así que también una actividad una semana cargadita o sea para todos los gustos presentaciones del libro eh, en diferentes culturales. momentos para poder ir a todo Sí, la verdad que sí. Además, bueno, si sí quieren ver a nuestra productora sacada en primera fila el sábado en, en La Peña. Bueno, no, en La Peña no, la fiesta popular. En la fiesta. Eh, que La bueno, milenaria. La milenaria. Así que una semana cargadita. Y también... Eh, invitarlos e invitarlas a, si hoy quieren seguir sintonizadas a, a Radio Nauta, eh, a las 15 horas eh, se va a estar llevando a cabo el programa Poligrama, a las 18 horas leomélico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente, así que los, los invitamos y las invitamos a, a seguir conectadas al aire de Radio Nauta y por supuesto mañana una nueva edición de, de Una Buena con Pablo a la cabeza. Eh, y quién la acompaña, porque yo ya me pierdo quienes vienen <risa> los jueves sé, sé que se van salteando, pero bueno eh, Pablo es un, un firme en el aire de Radionauta mañana en una buena, en una nueva edición de Una Buena ¿no? Exactamente, bueno vamos llegando, a... ¿algo más quedó en el tintero? ¿no? ¿podemos seguir para...? No, recordar por ahí que hoy se celebra oh, no se celebra, perdón, se conmemora eh, el Día Internacional de del No al Trabajo Infantil eh... En un contexto donde La Nación ayer sacó un, un una editorial terrible diciendo uh -huh. que eh, no es preferible que los niños y las niñas estén trabajando antes que estar robando o drogándose Eh, naturalizando al trabajo infantil planteando que las únicas opciones viables para las niz en la actualidad son o trabajar o drogarse o robar no hay otra opción no está la opción eh, en este marco ideológico que, que tiene la, la, el diario de la nación de que les niñez tengan derecho a ser niñez y no trabajando drogándose o, o, o robando no tremendo o, o, la posibilidad de que jueguen no como hablábamos así a, ah. hace unas semanas no no entra digamos, dentro del abanico de opciones para el diario La Nación y para grandes sectores lamentablemente de, de nuestro país. Saba, te escuchamos entonces y, o te vemos el sábado o te escuchamos aquí en la columna cultural el miércoles que viene. Vale, nos vamos nos vamos escuchando eh Dura Tierra que es un es un joropo y y Dura Tierra también va a estar presente en, en esta fiesta popular buenísimo, bueno. y bueno, nos volvemos a encontrar Laureano el próximo miércoles en el aire de Radio Nauta, como no, Dayana, que no nos presentamos nunca, nunca. Dayana Melón eh, <ríe> y hasta, Laureano Barrera ahora si, sí, estamos <ríe> completos, bueno, hasta mañana entonces, en el, en el aire de una buena pan con el agua que no va a contar ramas secas para un fuego más ruge el horno y algo sechanar se gira tira too queador